もう一度、もう一う一度、もう一度、 私たちは私たちの家族のために、私たちために、私たちの家族のために、私たちの家族のために、私たちの家族のために、私たちの家族のために、私の家族のために、私たちの家族のために、私たちの家族のために、私たちの家族のために、私た ¿Cómo les va? Muy buen día, bienvenidos a Esto es Racing en jueves subioso, fea mañana, horrible en Buenos Aires con 17 grados 4 de sensación térmica, fe. fresquita la calle, fresquita, linda, ¿eh? sí. distinta a la de ayer con 40 de térmica, un jueves que si no fuese por la lluvia está ideal. ¿Para qué? Que si no fuese por la lluvia,、sí. para decir, está ideal, hay、sí, sí. temperatura para caminar, trabajar、ah, claro, y demás. Sí, sí. Con la lluvia está ideal para un montón de otras cosas.、Sí. Como, por ejemplo, comer tortas fritas. ¿sí? Por ejemplo, ¿hay ejempl hoy tortas fritas? ¿Alguien trajo、eh, tortas fritas? Tierno,、no. ¿hay por ahí algo? No hay o, nada de morfi, ¿no? Sino, veo mate por todo el a d o pero no veo cae acá. Un mate. mate. Sino mate. las galletitas de huevo que hace mi querida vieja, que son tremendas. ¿Cómo galletitas de huevo? Sí, se llaman así, galletitas de huevo que hace mi vieja, que son tremendas,、vieja. Sí, í ¿Le pone algo más aparte del huevo?、Eh, ¿Qué s eso? Pregúntele a e l l o las recetas son riquísimas, no sé. Usted come, no, no, no se informa de lo de que come. De claro, yo me e n c a r g o d e p r o b a r usted、probar. es el degustador, digamos,、yo、el comensal. Exactamente,、sí. y la mamá cocina. Así、sí. que, vieja querida, estás escuchando obviamente, ponete a amasar. Pero claro, Sí, ponete a amasar.、Y、bueno, aquí t i e n e n que venir las galletitas de huevo en algún momento para sí, acá. Sí, van a venir en un tupper, wow. En un tupper, de eso que trae.、Eh, Desco, bueno, s <risa> í exactamente, sí, exactamente.、Eh, qué pasa, ya ni noto que se ríe de esa manera. Casi me equivoco,、eh, no, bueno,、eh, s í casi mete otra cosa. Bueno, escúcheme,、eh, a q u í estamos, decíamos, arrancando una nueva mañana con un final de novela. Esta novela, el tierno me h a c reír. Esta novela fue como cuando la bruja en casa, cuando está cenando, te hace ver la novela. Sí. Y c u á n de o t repente, m i n a s t o Y de e r、sí. de repente llegó diciembre. Sí. Y te dicen, y yo calculo que en diciembre, en enero terminará. Uy,、uh, están todas ahora con esa novela Avenida Brasil, ¿cómo es? Así se llama. Sí, Avenida bueno, Brasil, e、bueno. s como que te comes a v e n i d a Brasil y de aquí, ¿cuándo、sí. termina esto? Y no sé, que ya, a medio año.、Uh, y de repente、Dios. llega a medio de año y dice, por fin terminó t a novela, bruja. Me tenía podrido. Bueno, por fin terminó esto. Sí, novelas que vos te querés enganchar en algún momento. Pero y no. Pa para no. hacerle la segunda. Pero、claro, no, no l e encontrás. El,、no. el, el incentivo, la motivación para seguir ahí p r e n d i d a la televisión. v e s d e 10 minutos. Sí, sin... y te querés ir. Queres poner un partido de fútbol. Y de hecho te vas. <risa> bueno, <risa> claro, hecho te la te realidad vas. es esa.、Eh, claro, bueno.、Eh, encima nosotros tenemos、eh, en e en en los canal cables, en los proveedores. Sí. sí.、Eh, múltiples canales de deporte. Vos, vos pasás. Por los canales de deporte y tenés tres o cuatro partidos de fútbol que te están pasando. Está y tú tenés de bancarte, tenés de fumar esa novela. Basta, chica, por favor. Terminenla. Bueno, Termínenla, esta bueno. novela, reflejada en Racing con Cerro, Racing Cerro, Cerro Racing,、eh, como quieran llamarlo,、eh, ha finalizado. Tuvo un final feliz, como también tienen todas las novelas un final feliz. Sí, sí generalmente. Sí, sí. Bueno, esto tiene un parecido. Sí, y con esos finales que, que también pasan. A los besos, así. Sí, no, a,、ah, bueno, pero hay alguna turbulencia en el final. No, ¿cómo?、Eh, que no se sabe si matan a uno、no. o n、si、a n o No, pero usted sabe, los últimos capítulos suenan así. Después, en los últimos c i n c o diez minutos,、sí. es、eh, como que todo、eh, se acomoda,、claro, sí. se acomoda todo para que la novela termine bien.、Sí. Lo del cerro ha sido, a ver, trazando este paralelismo y jugando、uh -huh. con, con lo que son las novelas,、eh, sí. es similar, es similar.、Sí. Porque fueron, y en un rato vamos a hablar. De, de los detalles de la negociación de, de Francisco Cerro, que seguramente hará la revisión médica el día de mañana. Todavía no está confirmado si se hace el día de hoy. El jugador creía esta noche que iba a hacerse la revisión médica hoy,、uh -huh. eh, pero seguramente se r á el día de mañana. Están acomodando alguna, algunas cuestiones. Cerro también tiene algunos、eh, trámites pendientes con Vélez y seguramente mañana hará la revisión médica. firmará Y recién se va a sumar el lunes. Para el caso es lo mismo, porque Merlo ya directamente no, no lo tiene en cuenta para el sábado, no, no, no va a estar,、claro. obviamente por razones lógicas, dentro de una lista de concentrados.、Uh -huh. eh, por Pero... eso digo, de una forma u otra, si Cerro se hace la revisión médica hoy o mañana y firma el contrato antes del fin de semana, en algún momento, de una forma u otra el lunes se va a sumar. Pero decía que en un rato vamos a dar detalles de lo que ha sido esta reunión muy larga. Con mucha、muy、gente verdad. Verdad. en las oficinas de Fernando Hidalgo, allí en la calle Migueletes. Por respeto, no vamos a decir el, el, el número, número de la calle. Estábamos p r o n mucho poderlo.、Sí. Si esto terminaba mal, creo que lo dábamos. Lo, pero, dábamos、oh, lo dábamos. Pero bueno, no. Mucha gente decía una reunión muy extensa, cuatro horas y media. Esto empezó a las 16 horas. Ocloc. Se sentaron a hablar del tema y terminó a las veinte treinta... Qué difícil esto. Sí, muy difícil. Y el momento más crítico de la reunión、uh -huh. fue a las 19.45, 19.50. Más de uno de los que participó de esa reunión pensó que a esa hora el pase no se hacía. ¿Sí? 19.50, 19.45.、Sí. 45 minutos más. Parecía、no、que、eso. se caía el pase de cerro. Después todo se fue acumulando, fueron cediendo las partes. Esto así no se hace. Se escuchó más de una vez. Eh, fueron cediendo ambas partes y finalmente llegaron a un acuerdo para que Cerro sea jugador de Racing. Con detalles, con números,、no、sé dice. Quiere, no, no,、eh, quiero que me lo cuente que que después de la tanda. Que hablamos e números. Porque、sí. ha pasado algo, me ha llamado la atención. Yo no lo escuché prácticamente nunca. ¿Lo, lo tiene lo, con lo, números que va a v n i r esto? Tengo、oh. los números, voy a dar números、eh, a, aproximados de cuánto le va a、sí. salir a r a c i n g este 90%、uh -huh. que va a comprarle los derechos económicos de, de Francisco Cerro,、sí. el 50 vélez, el 40 del jugador.、Uh -huh. eh, pero una cifra, yo creo, que por cómo está el mercado hoy,、sí. yo creo que es razonable. Yo quiero es que. l ¿eh? Le voy a dejar preguntas para luego de la tanda. Eh. ¿Están podridos los dirigentes de Racing? ¿Insistieron hasta esa hora por Merlo? Si hubiese habido otro técnico en el medio, Cerro estaría seguramente practicando con Vélez. Digo, ¿los dirigentes de Racing están convencidos en lo que hacían? ¿Porque Merlo está en el medio? ¿Simplemente por eso? Les gusta Cerro también, ¿eh? ¿A los dirigentes? Les gusta. Bueno, usted después me contará. Le, les gusta, a、eh. Fue como, a ver, más allá de que el pedido fue puntualmente de Mostaza, a los dirigentes de Racing, cuando Merlo dijo Cerro. Les interesó. Y, y a puntuar a jerarquía, sí, ninguno dudó de que Cerro sea un jugador de jerarquía y un jugador、eh, importante. Para lo que Mar lo estaba pidiendo, ¿no? Un、sí. Jugador polifuncional.、Eh, está claro, me, me parece que es un buen jugador del mercado local.、Eh, esto de la jerarquía, fácilmente todos ponemos la palabra jerarquía por delante de la、eh, CD y creo que hay que demostrarla, ¿no? Eh, sí, no、claro. quiero contradecirte, Leo, pero digo, no, no, no, Me e da la s no s a c i ó n n que... Igual, de, de,、no、es una opinión mía. No, no, lo sé. Y hacerlo, ahora a mí me gusta el jugador también. Pínsame, la opinión. Si hubiese tenido o si tendría esta jerarquía de la cual muchos hablan, estaría jugando en Europa. ¿sí? No estaría、eh, peleando en, entre Vélez y Racing、eh, en ver cómo sí, eh, eh, puede bien, llegar.、Sí. Me, me, me da la sensación que ya hubiese emigrado en algunos mercados anteriores. ¿Sí? a l g ú n país europeo con el rendimiento que ha tenido el jugador, porque realmente ha tenido buenos rendimientos y en conjunto, en equipo, porque Vélez con Cerro dentro de la cancha ha logrado campeonatos, ha jugado semifinales de Copa Libertadores.、Sí. Eh, o sea, Vélez con Cerro como titular, por eso mismo、sí. eh, eh, ha llegado a la selección nacional. Cerro, por eso digo que me da la sensación que esta palabra jerarquía que muchos utilizan, si hubiese sido tal. Uh -huh. Me da la sensación que estaría jugando en Europa, ya, actualmente. Ojalá pueda hacerlo en algún momento, porque evidentemente es el deseo de su familia, de su padre, de él, de su representante. Y ojalá cuando lo haga sea un gran negocio para Racing también. Sí, sí,、eh, es la idea.、Bueno. La idea es que se dé todo eso. Bueno, por eso mismo digo:、eh, me parece un buen jugador. En el mercado local es un buen jugador. Ahora, cuando metemos la palabra jerarquía, y qué sé yo, yo no sé, esta es la jerarquía que pedía Merlo. O sí, hablamos sí, de jerarquía sí, sí, de Europa. No, no, peca, no, no, para Merlo es jerarquía. Te lo, te lo sintetizo: jerarquía es Vanegas. Vanegas vino a Newell. A,、si、a ver, si hay... sigamos con Vélez. Jerarquía para, para Merlo es este, Lucas Prato. Nosotros lo dijimos en diciembre.、Claro. Y Prato no está jugando a Europa.、No. Pasó por g e n o a no le fue bien. Y volvió a Vélez.、Sí. Pero en Vélez se luce. Y para Merlo es jerarquía.、Eh, esto va más allá de. De, de en el mercado en el que esté jugando, si esté en el ámbito local, si esté en el exterior, en Europa, no necesariamente tiene que estar en Europa para hacer un juego de jerarquía.、Eh, a ver,、Me、los parece... que trabajan en el fútbol argentino, hablo de los técnicos、sí. y tipos con la trayectoria como la de Mostaza y tantos otros,、eh, como Russo、eh, y tantos otros más que te puedo nombrar,、uh -huh. todavía creen que el, que el fútbol argentino. ¿Tiene jerarquía? Tiene jerarquía y bueno, tiene jugadores muy importantes. Hay otros, que, hay otros que piensan lo contrario:、sí. que el fútbol argentino, en cuanto a, a calidad de jugadores,、eh, está cada vez peor,、uh -huh. de que los jugadores se van muy rápido, y esto es cierto. Ahí me, ahí me anoto,、eh, en, en esa parte. Pero bajó la cantidad de, de, de ventas que se producen por año. Por Miren que la crisis de Europa,、eh, la de España, la de Italia, son mercados que se fueron. Eh, fueron reducidos en los últimos tiempos. h a b í a cuenta de esta crisis que hay en pero Europa. Yo leo, y también la realidad es que el fútbol argentino hoy, aunque lo sigue haciendo, no en esa cantidad,、eh, no hay tantos cracks. Ni tantos jugadores que puedan emigrar rápidamente.、Eh, hubo clubes en Europa que han comprado jugadores con 6 meses de, de primera división. Sí, sí, sí Centurión, sí. el caso es Centurión. Centurión,、sí. Centurión. ¿Cuántos partidos juegan e Racing? 20, o sea, 25,、ejemplo. 30. Sí. ¿Qué sé yo? ¿20 partidos en primera división? s、sí, sí, dos torneos. Dos torneos, 40 dos partidos, torneos, partidos en primera división. Y está, no sé, en Europa y no juega, hay suplente. Y... Por eso digo, esta palabra jerarquía, dentro del fútbol argentino, a ver. Y, y ya vendemos, ¿eh? lo hago rápidamente.、Sí. La, la, la comparación, aunque sean odiosas.、Eh, Lisandro López me parece que tiene una jerarquía, Elicha López, que no le tiene Prato. Por su experiencia en Francia, en Europa, digo, en, un lugar, en, Arabia, digo, en un montón de lugares, hoy en Arabia, en un montón de lugares, en selección y demás,、sí. que, que a uno le puede gustar、eh, Prato, a otro le puede gustar Elicha López, pero me parece que cuando hablamos de jerarquía, es un tipo que se la ganó. tipo Que tiene un roce europeo, que tiene un roce de selección. A, a eso s i v o yo la jerarquía. Ahora,、uh -huh. ¿Me quieres hablar de jerarquía local? Sí, está claro. Ahora, jerarquía en general internacional. Y me da la sensación de que、eh, Milito tiene otra jerarquía. Hoy, quizás con, con su rodilla a cuesta, ha perdido un poco de terreno. Pero el Milito de hace un año tenía más jerarquía que Prato.、Uh -huh. eh, a eso apunto. a h o r a que me digas, Prato para el fútbol local.、Eh, ¿Es Gardel? Y sí. Y la verdad que sí, me encantaría contar c o n p r a n d o para jugar este campeonato local. ¿Te gusta hacerlo? Y sí, para este campeonato local sí. Ahora, cuando hablamos de jerarquía, reitero, me parece que Vanega, que vino Newell, no,、nah, ah, es, esa jerarquía. Es el, el refuerzo del mercado de pases.、Eh, a ver, si uno hace un, una encuesta. e g u r e n t o d o s entre todos los、sí. hinchas del fútbol de argentino.、Eh, sí, el que sacudió el mercado de pases fue Newell con Vanega. Sí.、Eh, esta es la realidad. El gago en boca. ¿Sí? sí, jerarquía. Cuando b o c a lo trajo. Es Maxi Rodríguez en Newells. Eso es jerarquía general, internacional.、Mm -hmm. Claro, dentro del mercado local sí hay un montón de jugadores que te pueden dar jerarquía. Pero un montón. Y Cerro creo que es uno. Ojalá sea uno. Porque lo ha demostrado en Guilmes y en Vélez. La celeste blanca pesa y mucho. Sí, no, y、fácil. muchísimo. Y muchísimo. Han pasado jugadores de jerarquía local por r a c i ni un fiasco, un papelón, un bomarracho.、Sí, sí, sí. Bueno. Ojalá Cerro、eh, no sea este caso、eh, sí. y pueda demostrar、eh, lo que sabe y lo que quiere Merlo. Que me parece que lo apuntó Merlo lo apuntó más por el lado táctico, ¿sí? el, por el lado polifuncional, que es lo que le puede dar en cuanto a jerarquía digo, de juego. Después、eh, de, del valor de, del pase de Cerro, hay que decir que si el jugador tenía dos años más de contrato en Vélez y no seis meses,、uh -huh. el valor iba a ser otro. Sin duda. Vélez no te iba a pedir el medio palo verde. Para que vos tengas、no, como el jugador.、No. Ni siquiera si vas e n t a d a a negociar. Pero l e pido un poquito más, me parece eso. Sí, sí. Vélez inicialmente había pedido una cifra que después、eh, bajó. Se achicó. Bajó considerablemente. Se achicó y mucho.、Eh, es más,、eh, les digo algo. Para, como anticipo a、sí. la información, c o m un rato vamos a dar el tema cerro. Sí. A Razi le sale más caro、uh -huh. el 40% que le compra el jugador que el 50% que le compra Vélez. También parece chino esto. No, no, es una locura, no es chino, es una locura. <risa> bueno, bueno, mejor, ¿eh? bueno. No, porque aparte de las la racista, a r o m á t i c a Pero está bien. <risa> <risa> bien. Si estoy comprando un 50 por <risa>、no, 10 pesos, ¿cómo <risa> es eso que la c o m p r a r s a 12? Sí, bueno, lo c o e estás bueno, negociando bueno. con dos partes diferentes. Está bien. Uno bueno, te para, pide ahora, tanta plata y el otro pide otro valor. o n c r o í b l e Antes de, de la tanda, dejarme de mandar un abrazo a toda la gente de Barracas. Ayer han vivido una situación muy especial con este incendio durante varias horas. Eh, dentro de los m o v e r o s que han fallecido,、sí. eh, hay un hincha de Racing,、uh -huh. es Eduardo Conesa, fan de Racing.、Sí. Todos los fines de semana teníamos ahí la g a n c h a Eh, por eso el saludo a. Que ejerce a, su trabajo a, en el Nuso Oeste,、sí, eh, en, en mis pagos.、Eso. Sí, sí, sí. El saludo a la gente, Eduardo. Y, y también a, a, a, por supuesto, la, los familiares de todas las víctimas. El、es、día、claro. de ayer fue una situación muy traumática. Tengo muchos amigos en Barracas que me han hablado de cómo se ha vivido、sí. la situación allí en el barrio porteño, en la、uh -huh. zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Así que antes de la tanda, le quiero mandar un gran abrazo a todo el barrio Barracas.、Uh -huh. Y mucha fuerza para la familia de Eduardo, que insisto, es uno de los bomberos. Que ayer trabajando y tratando de solucionar、uh -huh. un tema que、eh, parecía en su momento、eh, muy difícil de hacer, de hecho lo fue,、eh, ha perdido la vida. Así que un gran abrazo para todo Barracas y en especial para la familia de Eduardo. Y también condolencias de esta s racina a todos aquellos que han perdido un familiar. Por supuesto, ¿sí? porque fueron, por aparte de Eduardo, ocho más los que han fallecido y hay algunos internados graves. Eh, fuerza para los que están internados que salgan de este momento、eh, y nuestro pésame s ¿sí? de todos、sí, los familiares、sí. de, de aquellos que también perdieron la vida. Hacemos un programa de racing, pero no podemos estar exentos de, Exactamente. de, de, de estas e cosas que, que suceden en la sociedad, de、sí, estas que, tragedias que, obvi obviamente, nos, nos toca, toca deshacer. Sí, sí, lamentablemente sí. Eh, 11.18 minutos, 4535-5707, Es la vía de comunicación de estos Racing Marina y San Inoto en el día de hoy en la producción, el tierno como siempre en la operación técnica. 4535-5700, nuestro contestador automático donde puedes、eh, comenzar a dejar tu mensaje. ¿Sí? ¿Te gusta c e r r o Está bien que se ha llegado a c e r r o Yo les decía el lunes,、sí. armen el equipo, armen el equipo, yo lo conté a c e r r o Por la data que tenía Paraíso, ¿no? sabíamos que Cerro estaba al llegar. Yo l o conté a Cerro dentro del equipo, dentro de.、Eh, no solo de los titulares, yo lo puse como titular, digo, del plantel. Tengo, ¿Tengo, ¿Tengo, ¿Tengo un dato de... del equipo. No me digas. No, no para el sábado. ¿Para lo que viene? Tengo un dato de lo que Merlo ha ensayado en las últimas semanas. Sí. Que. No sé, me parece que lo voy a decir en parte, todavía estoy en duda. ¿eh? Bueno, ahora te hablamos por e s o Me pidieron reserva y no, no sé si voy a cumplir. Pero,、eh, me llamó la atención. 11.19 vendemos por primera vez y ya volvemos.、Dale. Lo que vas a leer mañana. e s c ú c h a l o ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. Argentina. Espacio publicitario. AM570.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 Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES, Leonardo Fabre, Secretario General. Heladería Palmeiras, helado artesanal de primera calidad a un precio sin igual. Ahora en sus dos direcciones. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, y su flamante local en Rivadavia 7020. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico.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 Hasta las doce, 12. Y date en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Si te querés comunicar. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. 5700. Nosotros queremos escucharte. Un abrazo a todos los muchachos de estos es Racing. Vamos a sacarnos la mufa del primer partido, a ganar, a llenar la cancha a todos los hinchas de Racing contra Colón, que es un equipo semi-profesional, es un equipo que está destruido, Colón. Vamos a aprovechar, sería una vergüenza dejar algún punto ahí. Siempre arrancamos bien en verano y la primera fecha es un en estigma. Entonces, todos, dirigentes de Racing, cuerpo técnico, hinchas, a llenar la cancha este fin de semana contra Colón y arrancar bien, que es fundamental. Hace cuatro años que arrancamos mal. Entonces tenemos un gran equipo, podemos ser campeones. Vino Cerro y ahora le ponen la jerarquía por adelante. Gago, Banega, son jugadores de jerarquía. Están jugando en Boca y en Ñul. q Ya porque viene Cerro, que porque lo pidió Merlo, que tantos líos hacen. Están hablando ahora que se sabía, que sabían. Ayer en la Oral Deportivo lo dieron. Antes de las 9 de la noche que se hizo el pase, no es la p r i m el primer periodista programa que da el pase de cerros.、Eh, habló el s u c u d o de Ingeniero Maguán. Señor presidente de Racing, le reitero la petición. Examen médico exhaustivo por facultativo sumamente competente para cerros. Número uno. Número dos. Que no baste con una realización en camilla, que se hagan los mejores estudios que se puedan realizar. Y número tres, que se complemente con una actividad física en cancha, previo a prestar la conformidad de su estado físico. Se lo pruebe en cancha. Antes de firmar el contrato. Usted es una persona seria y está actuando muy, muy bien. 11, 24 minutos, segundo bloque de esto s Racing Paradiso. Corren, corren, corren. ¿Sabe una cosa? ¿Qué?、Eh, Escuche esto. Sí. ¿Te acuerdas de esto? Muy, es muy lindo. ¿Qué es esto? El show del chiste.、Eh, sí, señor. La cortina del show del chiste.、Oh. Sí, señor. Que vuelve mañana. Atentos todos los oyentes de esto, Racing. Mañana, 5, 6 o 7 minutos antes. Sí. No quería decir 678, porque después me levantan. No, no, no. 5, 6, 7 minutos antes. Vamos a hacer el show del chiste. Y ustedes van a participar. ¿eh? El contestador automático es el 45355700. A partir de este momento, muchachos, nos dejan. El chiste, ¿sí? Ustedes van a participar,、sí. yo del chiste, y mañana, mañana viernes, antes del programa,、uh -huh. en la producción vamos a elegir el mejor chiste de todos. Así que en el 45-35-5700.、Oh, laburo de producción y no de l tierno, o i ó Laburo piano, ¿eh? de、Por、producción. Favor,、eh. El tierno、eh, va a ir、eh, okay. almacenando ahí、eh, los mensajes、también. de chiste s e n una carpeta、eh, aparte, ya tiene todo armado el tierno.、Sí. Ármelo. 45, 35, 5700. Todos los chistes que quieran dejar para mañana lo vamos a seleccionar. Antes del programa, uno, dos o tal vez tres. Vamos a ver cuántos pasamos. Pero Los mejores chistes mañana van a salir. Saldrán al aire. En e l c i e r r e En encierre del programa.、Sí. Vuelve el show del chiste, señores. Mañana. Quizás, Atención. quizás con Morris de De Gessel. ¿eh? Contando algún chiste de Gessel.、Sí. Tedesco va a contar alguno también. Tedesco va a contar alguno.、Sí. Morris de De. s í、sí. Morris de Hessel contando、sí. algún chiste. Sí, Rubinstein. Si í r u b n s t es i n es que a Morris todavía no se lo comieron b a l l e n a n o、sí. esperemos que todo esté bien. Rubinstein, el desaparecido Rubinstein también estará contando algún chiste. No vaya a ser cosa de Morris q e haya comido alguna ballena, no. No, eso es seguro. No, <risa> seguro. Este,、eh, Rubinstein, ¿qué pasa con Rubinstein? ¿Qué pasa con Rubinstein? ¿Dónde está Rubinstein? Quiero saber a la producción que me diga en este momento, ¿dónde está Rubinstein? ¿Dónde está Rubinstein? ¿Dónde está Rubinstein? Sí Encuéntremelo, por favor. Forlano, ¿dónde está Forlano? ¿Dónde está Forlano? Forlano, c o n la mano. No, no, p o con la mano. o c o n la mano qué? Por、no? la mano, por Dios. No, no, Bueno, bueno. No, o sea, en este momento estará maldito. p a r a e s o cuénteme. Más allá de que alguna gente se enoja, e h porque dice que al cierre el horario deportivo a las nueve de la noche dijeron que ya estaba hecho el pase. ¿eh? Sí. Nunca la mejor información y la más detallada la van a tener como usted. Gracias. Si alguno se quiere. Eh, de s a n a r exactamente lo que ha pasado. Es una exageración lo suyo, ¿no? Bueno, no, es lo que creo. Después bueno,、sí. pueden coincidir muchos o no.、Eh, me comentaba el pase de cerro que se ha definido en la noche de ayer, luego de varias horas. Quiero detalles de esta transacción que fue pedida exclusivamente por Merlo, sin hacer locuras, pero pedida por Merlo exclusivamente, y ha llegado. Y que seguramente para mí. Me dirá, c o r e n está loco. Capaz d que Gonzalo Lorenzo juega, ¿eh? ¿Por qué no? No, <risa> no, ¿por qué no? Obviamente. ¿Por qué no? 16 horas de ayer, calle Migueletes,、uh -huh. en el barrio porteño de Belgrano, oficinas de Fernando Hidalgo, que estaba presente, por supuesto, acompañado por dos personas más que trabajan con él,、sí. con Hidalgo. Blanco llegó de la mano de. ¿Cómo? Bueno, llegó acompañado a c o m por a a ñ d p o otros dirigentes. a u e Estuvo con Roberto、mano. Torres. Si van de la mano, ya entramos mal. Ah, bueno, está bien. Con Roberto Torres, con Adrián Fernández. Sí, por eso digo, fue una reunión numerosa. No fue、sí. Blanco Hidalgo cara a cara. Tres contra tres. No, Blanco fue con la gente que lo acompaña en el fútbol profesional, Fernández y Torres.、Uh -huh. Y por el otro lado, Hidalgo, con dos personas que trabajan con él. Más un abogado. Dieciséis horas. Hay una persona que no ingresó a las oficinas de Hidalgo y que se quedó abajo. ¿Con nombre y apellido? Abajo, esperando. Sí. ¿Nombre y apellido?、Uh -huh. Francisco Cerro, padre. El q u i r ó n b e t e sí. Sí, <risa>、bueno. sí, digamos el, el mayor、eh, escollo que ha tenido、sí. Racing a la hora de negociar el pase de cerro. No, no, para que d i c acá, maestro, sí. tranquilo. Sí, sí, se quedó ahí abajo, el tipo se quedó ahí abajo. Como en la sala de espera. Me cuentan, me cuentan que cada ida y vuelta en la negociación, recordamos que, como decíamos antes, fue de 4 horas y media, arrancó a las 16, terminó a las 20, 30, subían y bajaban. Para decirle al padre de Cerro cómo iba la negociación, los cambios que se iban produciendo en la misma. Para que asevere o no lo que se iba o d u c i e n d o Claro, para dar、Bien. el guiño o no.、Uh -huh. Pero no participó de la reunión, se quedó abajo. Un dato que me ha llamado la atención. Porque si tenía tanta preponderancia y tenían que bajar tantas veces, ¿por qué no lo sumaron?、Uh -huh. Definitivamente a esta reunión. El tema es que Racing ya no quería negociar más con el con padre、él? de Cerro. O sea, hasta ayer, hasta antes de ayer, todo bien. Hablaban con el padre de Cerro, pero se cansaron del padre, del padre Cerro. de Cerro. ¿Sí? Entonces quería hablar directamente solo con Hidalgo.、Uh -huh. Pero el padre de Cerro estuvo presente, por lo menos llegó hasta la puerta y se quedó ahí. Y metía la cucharita desde abajo. Y claro, y opinaba de abajo. Sub, los colaboradores de Hidalgo subían, bajaban. Sí. Fue larga la reunión. Yo dije que en algún momento se complicó, cerca de las 19.45, 19.40,、sí. antes de las 20. ¿Debido a qué? Debido a que no había acuerdo. Y en algún momento se escuchó una voz、eh, elevada que dijo, elevada de tono: Fijo,、uh -huh. esto, esto así no se puede hacer, esto así no se hace. A partir de allí. ¿De qué lado era esa voz? Del lado de Racing.、Uh -huh. A partir de allí. Del lado del jugador empezaban a aflojar. Racing cedió un poco más. Y en los últimos 45 minutos terminaban de acordar el vínculo de Francisco Cerro a Racing. Donde Racing compra el 90% de los derechos económicos. Racing, señores, lo compra. Por ahora el grupo inversor no tiene ningún tipo de participación en el pase de Cerro. Digo por ahora. Está bueno aclararlo, sí, Leo. Sí. Porque la información para el amigo que dijo que ayer en el Horal Deportivo lo escuchó. Esto no lo escuchó en el Horal Deportivo. Porque todos los medios, inclusive el Twitter y demás, hablaban de una compra de Racing del 50% y del 40% ejecutada por el Grupo Inversor. No. Y no, no es así. No, no, Y no es así. Entonces,、no. Viste, amigo, que hay detalles que hay que saberlas también. No, no, no. Es、eh, el 90% de la compra de Racing. Ahora bien. Puede cambiar la situación. Si lo hace a l n momento,、claro. se ve apretado económicamente y, y obviamente esto es financiado, no va a poner、eh, el total la de plata, la、claro. plata por el 90%, y se ve apremiado, el grupo inversor puede colaborar y decir: Bueno, el、eh, de 90% por ciento, o, me quedo con un 30%, un 40%, no sé, sí, se verá sí, en su、sí. momento. Pero por ahora, por ahora, Racing es el que compra el 90% del pase de Francisco Cerro. Y el contrato también quedó definido, ¿no? Porque después de, de tantas vueltas, que ha dado precisamente el padre de l Cerro cuando hablaba de, de tener un contrato por un año, para después ir a jugar al fútbol europeo, finalmente será de tres años y medio. ¿Te, el hago, un punto, del Leo, ¿Te hago un punto, Leo? o q e é es q u n p u n t o Para seguir aclarando esta situación, lo tenemos en línea al presidente de Racing,、ah, Víctor Blanco,、placer. para que certifique esta información que estás dando.、Eh, Víctor, ¿cómo le va? Buen día. Diego Corey nos saluda. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, Víctor. Bueno,、eh, hablábamos con Leo Paradiso, quien me acompaña aquí en los estudios en el día de hoy, de lo difícil que ha sido esta novela, ¿eh? la llamábamos esta negociación, que finalmente en la noche de ayer、eh, tuvo un final feliz, por lo menos para, para, para Mostaza, para ustedes los dirigentes que han、eh, llevado a cabo, digo, esta novela de mucho tiempo, ¿no? Sí, fue, fue difícil porque no, no era un pase normal de, de club a club, sino que participaban、eh, por dos partes y bueno, siempre se hace difícil. Cuando, y más cuando está también a veces este, los sentimientos de por medio cuesta más.、Eh, pero bueno, lo importante es que se llegó a buen fin y, y que el jugador pueda vestir la, la camiseta a partir de. Este campeonato. n o Víctor, recién l n Neoparaíso nos comentaba que、eh, Racing ha adquirido el 90% de la ficha del jugador, que Racing la ha adquirido sin la colaboración por ahora del Grupo Inversor. No, Adquirimos el 100% de, de, de, del, del pase、uh -huh. y por ahora, como bien decís, y bueno, después vamos a ver si, si la economía del club lo permite para quedar n o s c o n e l 100% o ceder un 50% a. a l g u n inversor, Víctor Leo Paradiso, saluda, buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No,、eh, por ¿Cuándo se va a sumar el jugador al plantel? ¿El día lunes? Tengo entendido, todavía no está definida la revisión médica ni la firma del contrato que se está resolviendo en estas horas. ¿Ya,、no、han, ya está resuelto? Bueno,、eh, ayer teníamos muy t a r d e encima en el día feriado <coughs> de, por el sindicato también de. De los trabajadores、sí. deportivos、uh -huh. y casi hoy vamos a poner en marcha todo el operativo. <ríe> Yo calculo que <ríe> con suerte se podrá hacer、eh, la realización hoy o mañana a la mañana y ver si se puede firmar todo mañana. ¿no? Si、sí, ese problema que tiene la garganta, no será de tanto negociar ¿no? con el padre de Cerro Hidalgo. <risa> no, no, no. De, de, de tanto que tuvo que hablar, lo, lo van a dejar sin voz al presidente de Arrasio. No, no, no, no. ¿No? Este, este, buena gente, buena gente. Bueno, habló con Mostaza, me imagino que debe estar este, más que satisfecho por esta llegada del cerro. Sí, hablé con Mostaza, estaba muy contento,、eh, así que、eh, creo que le, le, le dimos un poco el gusto, él s e lo merece. La verdad que nos, nos ha cambiado mucho la vida a los racinguistas, esperemos que sigan esa senda. n o、eh, Víctor, este gusto que, que recién manifestado usted acerca de este pedido de, de Mostaza Marlo. Eh, ¿El acuerdo se ha llevado más o menos en los parámetros que Racing pensaba? ¿Hubo que ceder demasiado? No, no, no. es una buena negociación para Racing. Este, Racing se mantuvo firme y, bueno,、eh, por eso demoró tanto también, n ¿no? Al、uh -huh. final, este, por suerte pudimos concretarlo, ¿no? Privó, privó de alguna manera、eh, el criterio que, que era el que proponía Racing, no podía hacer decisiones en un contrato. Eh, hablando de contrato, Víctor, ¿finalmente se ha firmado o se va a firmar por tres años y medio? Sí, sí, sí lo que propusimos es e n t r a r Y mucho s habló, Víctor, de, de que el padre de Cerro quería un contrato por un año porque quería que el jugador se vaya al fútbol europeo en el corto plazo. ¿Hay alguna cláusula de salida en este contrato de Cerro? No, las cláusulas de salida normales. ¿Las una que tienen todos un... los contratos? Claro, una o f e r t a importante, por supuesto, pero no. Este, no, se manejaba t r o tipo, a lo mejor. El papá quería que, que viniera a préstamo por, para no quedar desatado a,、uh -huh. a Racing. Y bueno, Racing prefería comprar un porcentaje, tener los derechos federativos, que ahí tenemos el 100%, y, y bueno, creo que nos, nos sentimos cómodos y, y seguros. n o Bueno, va a ser, Víctor, el primer campeonato completo, ¿no? Como presidente de Racing. Claro. Claro. claro, el anterior, digamos, fue como una etapa de transición para usted. Acumulándose en una nueva función, estando a, al mando de, de la institución, pero ahora viene el campeonato, digamos, donde usted, ya directamente desde el arranque, es el presidente de Racing. Y yo el otro día contaba una intimidad del técnico de Racing, porque muchos creían que este semestre también iba a ser de transición y que Racing tal vez se tiraría al campeonato en el segundo semestre del año. Y yo contaba algo de Mostaza, que Mostaza cree que este equipo puede pelear ahora. En este semestre, sobre todo con esta llegada de Francisco Cerro y con la llegada del colombiano Rentería. ¿Cuál es la opinión del presidente de Racing? ¿Que realmente el equipo puede pelear el campeonato en este semestre que se viene? Sí, tenemos un buen equipo, yo no digo el campeonato, pero para hacer una buena campaña. Lo que prometí a cuando me hice cargo, sigo en la misma línea, ¿no?、De、prometerle al socio de trabajo, seriedad. Y bueno, llevar el barco a lo más alto posible. Si se da, se da. Pero lo importante acá es sumar puntos. No, no, no tenemos que pensar quizás en el campeonato y, y, y después pincharnos, ¿no? Acá tenemos que tratar de sacar mínimo 30 puntos y de ahí para arriba, lo que venga. Pero para no tener sobresaltos. Pero nosotros, nuestra meta tiene que ser 28 o 30 puntos y, se, y después se verá a medida que se va acercando、eh, el final del campeonato para que estamos, ¿no? Uh -huh. eh, se fueron Pelletieri, se fue Regueiro, obviamente, antes del final del campeonato. Se fue Bataglia, se fueron jugadores que tenían contratos elevados. Se fue Pillud. Está bien, vino Cerro, vino Rentería.、Uh -huh. Pero estas partidas, no, yo hablo de jugadores que, evidentemente, tenían un contrato elevado no ¿no? y que incrementaban, tal vez en demasía, el presupuesto del fútbol profesional. Se、sí、han ido.、Eh, ¿Han podido, habida cuenta de esta situación, de esta salida de estos jugadores, han podido bajar aquel déficit operativo mensual que Racing ha tenido el año pasado y que era preocupación de muchos dentro de la comisión directiva? Sí, se ha、bajado. bueno, a a j d o b por supuesto, son muchas las medidas que se han tomado, se ha bajado, pero bueno, igual、eh, seguimos siendo d e f i c i t a r i o s tenemos que mejorar. Esto no se puede hacer en, en cuatro meses ni en seis meses, es una gestión quizá. Y acá a fin de año dejarlo bien organizado. ¿no? Sí. ¿Eh, Victor... ¿Cuánto sería? Discúlpeme, Víctor,、sí. porque se habló de, de, en algún momento de 3 millones de, de pesos de déficit.、Eh, ¿En cuánto estaría Racing hoy? Bueno, eso era, era mayor el déficit de Racing. Más no, de 3.、Bueno, hoy, de sí, sí, sí, sí. hoy debemos estar en 2 millones de, de pesos、eh, mensuales. Es que tampoco es ninguna locura para el f ú t b o l que se vive acá cuando uno ve. Este, c o m o está el, el mercado,、sí. pero de todas maneras, nosotros tenemos que copiar lo, los ejemplos que son los que no tienen déficit, y a eso tenemos que ganar el campeonato económico y、sí. el campeonato futbolístico. Son dos、eh, metas que, que, que Racing se tiene que poner por delante. Pero se cuentan con los dos de una mano, ¿no? Aquellas instituciones que son ejemplos y que no tienen un déficit operativo. Bueno, pero siempre a mí me gustó copiarme del mejor Claro, ¿no? ¿no? claro, claro. Entonces,、eh, es bueno que hay un ejemplo y de ese ejemplo hay que copiarse. Eh, Víctor ha hecho declaraciones en la semana, lo he escuchado en algún otro medio colega decir que no va a ser candidato a presidente en el 2015. Con Aldo,、eh, con Aldo,、eh, sí, con colegas amigos. Con donde、proyecto. el Paradiso también ha, ha formado un gran kiosquito ahí. ¿no? Bueno, eh, digamos, eh, ¿está decidido esto?、Eh, ¿Está、mm. repensado?、Eh, ¿Es definitivo esta declaración que ha hecho Víctor? Mira, nunca lo, como digo, dije al principio, nunca lo, lo pensé, lo, vivo el día a día, ¿no?、Uh -huh. La verdad que si me preguntas hoy te digo lo mismo que de Hijaldo. Sí. Este, la verdad que no pienso, mi meta es llegar a, a diciembre y tener la institución lo mejor encaminada. Después se verá, pero yo no, no, no digo que esté fuera de la política, quizá de Racing, pero. <coughs> No me veo este, como candidato, Como, como candidato.、Uh -huh. ¿sí? Pero, bueno, pero sí colaborando. Falta, igual falta mucho.、Así、sí colaborando que... en algún lugar. Seguramente, Racing,、eh, yo llevo adentro e s、eh, mi vida, así que no, no como todos, como un montón. ¿Sí? La mayoría de los r a c i n g i s t a s no es que sea、eh, personal, sino que creo todos los que.、Eh, el h i n c h a de Racing es algo en especial,、eh, somos, somos enfermos. Es verdad,、sí, s verdad. Es. Es, es verdad. ¿Qué, ¿Qué marco espera para el fin de semana, para el sábado? Tremendo.、Y、si el tiempo ayuda, creo que va a estar bien. ¿Familia Blanco completa o sí, las nenas、sí. están perdidas por ahí en algún lugar del mundo? No, acá la familia está completa. está completa. Tengo un hijo que es más, es más enfermo que yo todavía. <risa> y Que tiene un perfil bajo, pero de todas maneras. es el que me está ayudando mucho.、Eh, También este, en que yo tenga esta libertad de tiempo. ¿no? Es verdad, es que e s t á dando una mano por otro lado. ¿eh? Al nene hay que, hay que agradecerle el, el apoyo para,、uh -huh. que, para que papá pueda estar ¿eh? dando vueltas por todo <risa> Buenos Aires de reunión en reunión. Víctor,、eh, le agradecemos la comunicación, muy gentil como siempre. Nos vemos el sábado ¿eh? en el cilindro y、Dale. charlamos un rato. Nos vemos el sábado. Un、ah. abrazo y un saludo a todos ustedes. Abrazo grande, abrazo grande. Víctor Blanco, presidente de nuestra querida academia, confirmando y dando detalles aún más certeros. Eh, del pase de cerro, el 100% ha comprado Racing del pase del jugador. d e de los derechos económicos. Estábamos、eh, muy cerca,、sí, e n、sí. c u a n t o a la información、sí. de lo que se había dado.、Eh, Confirma con... lo del Grupo Inversor, que no pone un peso por esta operación, por lo menos por ahora. Que podría llegar a poner、que、en claro, el momento que contábamos antes. Hablo del déficit operativo actualmente、eh, de lo que es Racing, que eran más de 3 millones, pasó a ser de 2. Sí, ¿Sí? 2. ¿Sí? Eh, y también hablando de su candidatura, ¿no? Que、sí. eh, evidentemente eh, no, no tiene mucha voluntad de ser candidato a presidente, pero sí e s t a r seguramente en el trinomio. ¿eh? Hasta、muy、aquí, presidente bien, de Racing. Muy bien, antes de, de vender nuevamente, quiero comunicar la lincha de Racing a los oyentes, a aquellos que nos siguen en Twitter, y por esta vez le pedimos disculpas a aquellos que no tienen Twitter, pero les digo: si vos estás del otro lado y decís, se están regalando una camiseta y yo no tengo Twitter. O te sacas una cuenta de Twitter o esperás un nuevo sorteo que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Aquellos que no pudieron participar porque no tienen una cuenta de Twitter, vamos a hacer un nuevo sorteo para que puedan llevarse y puedan participar por una camiseta oficial toper p de Racing. La nueva toper p volvió toper, p volvió mostaza. Así es. No, la vuelta de toper, p la vuelta mostaza, la vuelta de mostaza. Así es. Así que tienen tiempo hasta las 12 del mediodía, muchachos,、uh -huh. gente. Hasta las 12 del mediodía. Para escribir el hashtag, así el se hashtag, dice. Sí, ¿no? ¿Le gusta? Como lo Me、produzo. encanta. Hashtag.、Eh, quiero la, quiero、no. camiseta Racing. No, quiero camiseta. Esto Racing. Quiero camiseta. Esto quiero es racing, camiseta esto racing. Y participar、no、en el video. video ¿no? Ya a esta altura pasamos los mil largamente.、Sí. ¿eh? Opa.、Ah, otro, y uno solo se lleva la camiseta. Y, ¿no、y dejamos、no? vivir una manga no, para uno. No, y el,、sí、el cuello、define. para otro.、No. Pasamos los、sí. mil. Los mil que han puesto. Como dice Paraíso. Hashtag, h a s h t a h í está,、eh, ahí lo tenemos. Quiero camiseta e s t o es Racing. Tienen hasta hoy, hasta mañana, mañana.、Eh, no, no, no, hasta hoy, hasta, hasta hoy. hoy 12. A las 12 se cierran se los rifles. t o Y mañana, aquellos que han puesto el hashtag, quiero、sí. camiseta e s t o es Racing, numeral,、sí. quiero camiseta e s t o es Racing, mañana van a tener que escuchar el programa, porque vamos a hacer el sorteo al aire, sacaremos fotos y todo para que sea todo transparente、sí, vean、sí. que no hay nada raro,、uh -huh. por supuesto. Eh, vamos a hacer el sorteo al aire. Sacaremos, claro, sacaremos ¿Eh? Tres o cuatro papelitos por tanda y el primero que llame por、Ganará. supuesto se lleva la camiseta. No hay n i n g ú o m r e esto. Así que mañana es al aire. Van a tener que escuchar el programa si quieren la camiseta. n ¿eh? o、no、es tan fácil. e n d u n e a Cortito, estadísticas acerca de lo que hablaba recién Víctor Blanco con nosotros en cuanto al déficit.、Eh, fútbol, estadísticas.、Eh, pone clubes con mayores pasivos globales del 2013. Es En pesos, obviamente. ¿Quién encabeza la lista? Los vecinos, 3.93.、Uy. Palos, River, 3.84. San Lorenzo, 2.34. Boca, 176. Cuatro de los cinco grandes encabezan esta, esta lista. ¿Quién es yo? No está, es un dato para tener en cuenta. ¿Sí? Sí, señor. La cantidad de, de déficit anual que tiene cada uno. De los grandes. Sí, mañana también vamos a regalar dos entradas para ir a ver a Racing Colón. 20-30, en entonces. Rapalín, el árbitro. Sí. Dicen que llueve el sábado. No, no, chico, va a llover. v l l o e v e 11-45. vendemos. Dale, dale, dale. A las 12, Hasta las c e y date en Radio Argentina, AM 570, con la primera información del día en Racing. Argentina. Espacio Publicitario, AM 570. c u e i n i está de la c a p u c h a ファミコジミファミコジミファミコジミファミコジミファミコジミファミコジミファミコジミファミコジミ La peluquería. <ríe> Most, líder en indumentaria. Avellaneda 3700 4674 4008. Akiro Biju. Akiro Biju. b i j u t e r í a artesanal. Souvenirs para bautismos. 15 años. Comuniones. Novias. Encontrarnos en Facebook. Akiro Biju. o Contacto 15 57 17 0516. v í a mail a akirobiju.com. o arroba gmail .com. Claudio Machía. Su despachante de aduana amigo. Oficinas en Buenos Aires, Campana y Paso de los Libres. Comunicate al 5352 7002.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 Con Radio Argentina y déjenos un mensaje 45 35 57 0C. Nosotros queremos escuchar, muchachos. Esto es Racing. Un gran abrazo a todos. Aprovechar mañana contra Colón, que es un equipo semi. Profesional, es un equipo casi amateur, está destruido Colón. Colón y Racing hace cinco años que a r r a n c a mal los campeonatos. Tenemos un estigma con la primera fecha. Este año podemos ser campeones, así que al público que llene la cancha, que llene el cilindro este fin de semana, hay que ganar de entrada y sacarnos ese estigma. A llenar la cancha y、eh, todos para adelante: cuerpo técnico, dirigente, s jugadores. Vamos a aprovechar que tenemos de arranque a Colón de Santa Fe que está destruido. 11.49. Último bloque. No, para eso necesito vender una vez, no, más. No, una hay vez que más. Una más. Una sí, vez más.、Sí. Una vez más. sí, señor. 11、no. sí, minutos. 11 minutos para que sigas poniendo el hashtag Quiero camiseta esto es Racing en Twitter. Numeral Quiero camiseta esto es Racing.、Y、mañana regalamos la camiseta topper. La puedes tener la topper. Atención. Así como viene, sin ningún tipo de firma,、uh -huh. o con la firma del jugador que vos quieras,、si、o con la quiero... firma de todo el plantel. Sí, yo quiero la de Migueliónico.、Pues、puede ser. Podés querer la firma de c o r b a l á n nada más, y va con la firma de c o r b a l á n、sí. uh -huh. ¿Está bien? Sí. Podés tener con la firma de Flavio a z a r o si crees, r de algún colega, Flavio Azzaro, con la de Morris. Con la de Palmas, la firma de Ramiro Gregorio.、Uh, cualquier、uh, firma que quieras. Esa, lo podés tener. La p i j e r a de un mango con 50. <risa> Uy, qué aparición. Flavio Azaro, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Qué hace? ¿Paradiso? ¿Todo tranquilo? ¿Le puedo, ¿Les puedo decir una cosa? Sí, s muy e Están en el mejor momento de, su, de sus vidas. Estamos... ¿Cómo es su n o m r Diego tiene una camisa no, que usaba Miguel Russo.、Sí. Tiene que hacer 50 viajes en la remisería para poder comprarla. <risa> Miguelito Russo, amigo. Miguel, la, mi la marca empieza con D. d i El g o paraíso está tostado.、Sí. O sea que、sí. tuvo más vacaciones que un maestro. Eso es verdad.、Sí. Eso es verdad. Sí. Más vacaciones que docente tuvo para eso, sí. l l e g a hace dos días. ¿Cómo andas, Saru? Bien, bien, contento. La verdad ¿Es que es, los escucho siempre que vengo a la radio y, y me pone contento lo bien que les está yendo. De corazón, se los digo. Bueno, gracias. gracias. Porque yo、bien. no creo en eso de las competencias entre, entre los programas de Racing. Somos todos yo tampoco. Yo creo que hacemos prácticamente un programa de dos horas. Le quiero contar a la gente de Racing. Que identidad racingista y esto s racing comparten misma empresa,、claro. el mismo, mismo edificio. ¿eh? A ver,、sí. la 650 y la 540. Vamos 570, a hacerlo al mismo lado. Exactamente.、Sí. La 540. <risa> Conoces、bueno, no sé si、exactamente, <risa> para algo así. La 540, la 650. <risa> Están en el mismo edificio, nos separa no una puerta nada más de un estudio a otro. Sí. Sí. Este, y sé que compartimos muchos oyentes, una gran cantidad de oyentes, que escuchan de 11 a 12 y que escuchan de 12 a 13. n c es una tonta. Derecho. Y entonces usted iba de 8 a 12. Sí. Y después seguían e el boliche. Sí,、eh, claro. Claro, hacía la、sí. previa. Matiné, no, no matiné, ya me metía en la matiné. <risa> hacía matiné de 20 a 24, y a la、Pero、24 verdad, sí. Iba la gente joven, y q a u a gente viejo, más、sí. grande. Pero m u i b a mejor Bueno, ¿qué esperamos para el sábado, Saro? ¿Qué esperamos?、Y、¿Es el rival más fácil que te puede tocar? Sí, ¿en serio? Y qué Vamos a ser sinceros, no caigamos en la d Son no, todos no. difíciles. No,、bueno. Si a vos te dicen tener que elegir un rival、sí. en una condición, local o visitante. Sí. Para la primera fecha, ¿a、sí. quién elegir? Sí, está entre los, uno de los tres, seguro. Sí, Colón, c o l ó n Colón.、No、Colón, Colón,、no sé si Colón, Colón, mm. Colón. Para,、no, para ello es el mejor técnico que tuve en mi carrera. Lo digo en serio: jugué en muchos clubes.、Sí. Ahora estoy participando del equipo de periodistas que comanda y que ha armado no solamente un gran grupo humano, sino un equipo. Eh, para ellos es el mejor entrenador que tuve. Mire usted. Muchas gracias.、Te、lo digo de ¿no? corazón, n ¿eh? No, sí. ¿Cómo terminó eso? a Parte Con lo、volviendo? que me gusta la s b s e c u e n c i a ¿no? Sí. ¿A quién no? ¿A quién no le gusta? a q u i é No, n la... no、eh, no terminó todavía. Vuelve a fines de febrero, p r i n c i p i o de marzo. Las tres últimas fechas, digamos. Nos queda una fecha, la etapa inicial、uh -huh. de San Lorenzo. Pero l u s n va a jugar. Me parece que San Lorenzo entrega los puntos porque ya no pelea por nada. Bueno, y si vamos directo a、semi. si eso ocurre, nos metemos directamente en semifinales. Es Necesitamos no, ganar. Es no, porque San Lorenzo ya tiene una cantidad de puntos que no le permite alcanzar、uh -huh. a, ni, a ninguno de los、sí. cuatro, entonces、sí. ya no, no se presenta. Bueno, pero ganando. Arrugo. O sea, no está bien, pero digo, ganando San Lorenzo puede beneficiar a otro. Che, ya, ya. Sí, bueno, pero. Yo sé. No nos diga q u e en, en esto de. de... El fútbol periodístico ahí. Hay... ¿Por qué no está n o no hay por, ¿por cosas no raras. No, no, está, no está bien físicamente. Estuvo a punto de ir. Es un、pero、buen volante central. ¿Tenés hoy en día un ¿Qué? poco más de papada que la última vez que te vi? Sí, es probable. El no, corte de pelo. Está, está, está mal físicamente. No estás bien físicamente. Estoy en mi mejor momento físicamente. No, por favor. Yo a Corey m p e t i t i v o muy buenas mujeres siempre. No, pero culo. Muy bien acompañado. Es probable, sí, es probable. ¿Pero cuánto hace que lo conoce? No diga al tío, déjelo, déjelo así. No, no, no, ¿Eh? en los no, momentos no, no, en los no, cuales no, él no, estuvo solo, que sé que hubo, uh,、eh, uh, tuvo no, muy buenas compañías. <risa> bueno, <risa> bueno,、eh, claro. ser, bueno, le agradezco. Bueno, sí, en estos 20 años que se conocen,、sí, bueno, sí, pasan sí. muchos、cosas. años. Claro, ¿Y c u á t o s el año hace que estás? Fus. Mucho, bueno, más de 10 seguro. Yo b u e n yo te conozco hace más de 10. Por eso, y bueno, ahí estamos.、Eh, bueno, pasemos a r a o v e n g a Venga, venga, venga,、sí. venga. Ayer、eh, estuvo Roberto Torres,、eh, integrante de la Comisión Directiva.、Sí. Está a cargo no solamente de Villa del Parque, sino、Nosotros、también de. Es mejor que le pregunte a Flavio después、sí. si cierra、no、le gusta.、Eh, porque sí. con todo esto... Ah, pensé que me ibas a preguntar si me gusta Torres. ¿no? Ahora le vamos no, a preguntar. No, era una respuesta obvia. Y bueno. Eh, vamos a escuchar un fragmento de la nota de ayer con Torres, que、sí. estuvo aquí en el piso, en el、sí. Estudio Mayor de Radio Argentina. Sí. Hablando, entre otras cuestiones, del hockey sobre césped. Se viene oficialmente el hockey sobre césped como una actividad más de, de racing. Vamos a escuchar lo que dijo Torres de ayer、uh -huh. y después de, de este audio voy a hacer una aclaración al respecto.、Sí. Porque hay una mano muy importante detrás de, de la aparición del hockey sobre Césped que viene de afuera, no es precisamente adentro del club. Lo escuchamos, dale. Con Matías estamos estableciendo que vamos a hacer un convenio con otra entidad y si la comisión directiva lo aprueba, y e s t o es una primicia, el hockey va a ser una actividad oficial en Racing. Muy bien. Yo hice una clínica. Este, de hockey el 21 de diciembre、sí. con Maru y Delfina, las dos, dos, leonas. dos leonas que son enfermas de verdad. Maru ya me confirmó, la invité para el sábado. Va a venir el sábado. Y si la comisión directiva aprueba,、eh, vamos a tener el hockey como actividad oficial.、Mm. Eh, y si la comisión directiva la semana que viene lo aprueba, va a ser una、eh, actividad deportiva oficial del club con la impronta de las leonas. Y yo creo que es un deporte que después del fútbol está en un crecimiento en auge. Tremendo, tremendo por estas chicas y hay dos chicas de Racing. Y esto ya tengo previsto que si se aprueba al club le va a dar 200 mil pesos de, de superávit. Bueno, muy bien, hasta ahí, hasta ahí la palabra de Torres.、Eh, cuando habla de Matías, es Matías Orsolini, ¿sí? es el,、sí. el hombre que está a cargo de, de esta gestión, sí, un fenómeno. No lo he tratado demasiado, pero no, tengo、fenómeno. las mejores referencias. Lo conozco de toda la vida, un fenómeno. Y quiero decir que ayer se nos escapó, y hago una autocrítica en esto: decir que el hockey viene de la mano de paso a paso Racingista.、Hmm. Esto es así de simple. Paso a paso Racingista es quien inició la gestión、sí. para que el hockey sobre césped llegue a Racing. Eh, durante mucho tiempo, Matías、eh, Orsolini ha querido、eh, meter a Racing, al hockey sobre Césped en Racing,、uh -huh. no ha podido, y en algún momento le dijeron: anda a ver a la gente de paso a paso, son los únicos que te van a dar bola. Lo de paso a paso. Cuando Codor no era presidente,、uh -huh. le dijeron esto. Paso a paso, lo escuchó a Orsolini e hizo la gestión para que el hockey sobre Césped. Aparezca en Racing la clínica que ha dado el hombre, como que con el atletismo, tal cual la clínica que dieron las dos leonas también es una gestión de paso a paso r a c i n g i s t a Después vinieron algunos dirigentes de Racing, como en el caso de Torres, que han facilitado un poco las cosas para que esto se termine de definir. Pues lo que quiero aclarar, y vale la aclaración porque ayer no lo hicimos y después me quedé pensando y me pareció injusto, no lo he remarcado en la nota, pues、uh -huh. en el dinamismo de la charla. Obviamente, hay cosas que se van perdiendo, pero esto es, es importante decirlo. El hockey sobre césped llega de la mano de l paso a paso racinguista, que viene haciendo muchas cosas por Racing, muchas cosas, y que las va a seguir haciendo a lo largo de este año. Por eso les digo, estén atentos, porque vamos a seguir con las novedades de paso a paso, pero bueno, quería hacer puntualmente esta aclaración: la del hockey sobre césped. Que, que ha llegado con una gran gestión de paso a paso. Me tengo、eh, que ir a la h i s t r i a ¿A dónde?、Muchachos. Ya l l e v a b Yo l o quiero con t o d No me invitaron ni un café, pero está todo bien. Sí. Bueno,、ah, Mate,、no、desapareció el Mate. De repente, e e l cerro está bien, me gusta. Me、claro. gusta hacerlo. Me parece que es un、sí. jugador de jerarquía para lo que significa el medio va local. Va a ser titular. Sí, cuando se acomode al equipo, sí. Yo、va. creo que igual Mostaza, vos, Leo, sabés más que yo del día a día. ¿Va a ser el campi? Yo no sé si va a sacar a campi Mostaza. Yo no sé. Yo creo que Cerro va a arrancar en el banco. Coren dice que la segunda fecha juega Gonzalo Lorenzo. Yo creo que no. En esa estancia, yo creo que sí. Yo creo que Merlo va. Pero ahí vuela de Paul para mí, ¿eh?、Ah, bueno, quien quiera. No creo que salga Campi. ¿Cómo lo sacas a Campi? Si m o n t a s a lo usa para todo. Dentro <risa> de poco va, en de poco、bueno. va a sacar del arco Campi. Sí, sí. Sí, Bueno, un... antes, an agu aguante, váyase, con, váyase con esta información. Mire que Merlo ha ensayado hace días atrás. Sí. El esquema del 2001. Ahora arranco y hago media hora con eso. 4, el 1, esquema del 4, 2001. 1 4-1-4-1? Ojo, que Merlo 4, 1, ensayó 1, el, 1, el 1, esquema del 2001. No para el partido con Colón, Flavio, ojo. Sí, no no, para, Colón. no sí, para Colón, sino para. Pero lo probó.、Sí. Lo probó. Bueno. ¿Sabe quién hizo de Bedoya? No, no le voy a decir. ¿Quién hizo de Bedoya? Matías c a i z ¡Ja, Es、y q una f a l t i e r o c e r r a r No, no, no, y, y no le fue mal en la práctica. Y quiero cerrar con otra información. Sí. Estén atentos con el Tan Ortiz.、Uh -huh. El Tan Ortiz tiene una molestia importante en una de sus rodillas.、Eh, ¿Lo vamos a no? l partido. No lo sé, lo van a probar el día de hoy.、Uh -huh. Pero tiene un problema en uno de los cartílagos en su rodilla.、Sí. Y cuando a Merlo le dijeron que se podía caer el pase de cerro,、uh -huh. le preguntaron, ¿vamos por otro volante? Sí. Sí. Y dijimos, no, ojo con el Tal Ortiz, que no está bien.、Uh -huh. Y tal vez tendremos que ir por un marcador central. Bueno, ya está, perdieron. ¿eh? Ya no, ya está. está bien, le, pero、bien. le dijeron, n c r e e que demos por terminar las negociaciones con Cerro? Vamos por un central.、Sí. Dijo, no, no, no, Cerro, Cerro. Pero si no se hace lo de Cerro, vamos busquemos central. un central. Porque el Tal Ortiz, insisto, no está bien.、Uh -huh. Y yo no sé si es titular el sábado con Colón. Ah, ¿eh? oh, bueno, a la bombita que tiró al final, nos vamos. No sabemos si el Tal Ortiz. Es titular contra Colón. Bueno, paraíso, gracias, Paraíso. Bombazo ¿eh? no, y nos vamos, nos deja todo así.、Eh, bueno, nos vamos, gracias a Chaninoto, la producción, gracias a Tiernos, gracias. Mire, mire, mire, dejo, mire. Maestro, gracias, te dejo por venir.、Eh, paraíso, gracias, el placer de siempre. ¿eh? Nos vemos mañana, estoy por acá. ¿eh? Nos reencontramos mañana otra vez. Hablame、sí, o d o hoy a、claro. la tarde, mañana lo sí, escuchamos. Nos, mañana viernes, como siempre, a las 11 de la mañana, aquí en Radio Argentina, en la 570, con muchísimo más de estas r a c a s Chau, hasta mañana. ラジオ、デスデラクナス s d e l デラクナス